A todos nuestros oyentes bodebileros Al fin arrancamos este año con, con una nueva emisión del Bodevil recargada 2016 Este año estamos en Radionauta 106.3 Mi nombre es... bueno, tenemos un montón de novedades para el programa de hoy En principio le quiero mandar un saludo muy grande a julie Brown Que es la, la mentora de, de este proyecto Eh, como ustedes saben, el, el Bodevil es un programa rebautizado desde el año pasado como un programa dedicado a las artes escénicas. Eh, el año pasado estaba con el compañero Agustín Recondo. Este año tenemos una gran ausencia, no está con nosotros en el primer programa, pero bueno, tengo al compañero Juanjo Zucker al lado mío que me está acompañando. Bienvenido Juanjo. Gracias gabi la verdad es un honor para mí haber llegado como radio. Ay, perdón, me estoy muy nervioso. Sí, sí, yo estoy como como emocionada, mucha emoción de, de empezar ahora a mitad de año, pero arrancamos, ¿no? Quiero Por fin. decirle a la gente, quiero decir a la gente que sus sueños se pueden cumplir, que yo lo escuchaba, algo de Bill, lo escuchaba, o sea, con la radio chiquita que tengo en casa, con el tuning, trataba de buscarlo, ¿viste? Y lo escuchaba Agustín y yo quería ser como él y y me acuerdo, como si fuera ayer, cuando les escribí, le dije que quería participar y cuando... <risa> Bueno, yo sé que, que, que no es lo mismo que el compañero Agustín Recondo Pero pero es un, es un placer tenerte acá en, no, en, en, en este proyecto del Bodevil eh, Contanos Gracias, un poco, David. juan me gustaría que, que te hagas una presentación de, de, de vos Para que nuestros oyentes te conozcan, ¿no? Sí, tenés razón es que bueno Primero, eh, que la gente me entienda Los radioescuchas, que es la primera vez que hago radio eh, Yo siempre estuve del otro lado del dial Ay, perdón, perdón Respirá, respirá, no pasa nada, tranquilo. Yo esto lo vi en El Arte de Vivir y, y como que es mucho más fácil cuando voy a las clases. Ajá. Bueno, yo era un oyente del programa y, y fui a la fiesta porque ustedes habían hecho una fiesta el año pasado y como oyente... La fiesta de Bodeville, claro, sí. Claro, sí. yo lo que te quería conocer a vos, lo quería conocer a Agustín y, y cumplí mi sueño y ahí les dije que quería participar y, y bueno pude participar. Iba a decir gracias a Dios, pero me acordé que ya no creo más. Claro. ¿Cómo, ¿Qué te pareció la fiesta del lo este Fiestón. Fiestón, ¿no? Sí, lo recomendaría. No sé si este vamos a hacer... Es, este año se viene la, la, la segunda versión de la fiesta de lo ¿no? Me gusta. Ahora en los temas podemos ir poniendo una fecha. Bueno, dale, después lo vamos hablando. Quiero comentarte y comentarle a la gente que estuvimos trabajando muy, muy duro para cubrir la ausencia del gran Agustín Recondo. Gran porque mide dos metros, nada más. Pero eh, fue una Yo tarea muy dura. Yo estaba tratando de explicar un poco la, la ausencia de Agustín Recondo, pero es difícil, ¿viste? porque eh, Una ausencia metafísica. Claro, sí. Si sí, le mandamos un saludo al compañero, si sí nos está escuchando. La vemos difícil. No, tenemos que decir que... Que bueno, que apenas él tenga señal, porque Agustín está de viaje, se ha ido. Eh, es una persona que, bueno, que por suerte eh, todos lo recordamos en nuestro corazón. Eh, y, y vamos a llevar su recuerdo toda la vida. Vamos a tratar de comunicarnos desde el más allá con él, porque últimamente con el 4G que prometió el presidente, creo que hay conexión al cielo y bueno, su... Que él haya pasado a otra... Sí, sí, es, casi, otro... es casi como una utopía poder comunicarse con, con sí, Auguste Recon. La... En estos momentos no de su vorágine teatral. No, pero bueno, eh, viste que dicen que, que Dios atiende en Capital. Bueno, ahora con 4G también nos atiende también desde acá de La Plata. Y lo vamos a llamar, pensamos que está en el cielo donde la señal es mucho más fácil. Y, y bueno, nos comunicaremos con él en cuanto eh, el paraíso le dé un respiro. Claro, yo quiero eh, decir que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a los teléfonos, por ejemplo, 451-6917 o pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190 o nuestra página, es decir, la página de la radio, radionauta.com.ar Si no, nos pueden seguir en donde, Juanjo. Y nos pueden seguir en la calle, nos pueden seguir también cuando vamos a hacer las compras o por las facultades cuando vamos a estudiar. Está bien. Y contanos un poco qué pasó eh, todo este tiempo desde que arrancó el año hasta ahora. Bueno, ¿Qué pasó con el Bodeville, no Porque se estuvo trabajando sí, duro. Sí, estuvimos como trabajando dijiste. como... Es un reemplazo difícil, Agustín. Y, y bueno, como vos bien también sos una, una trabajadora de la radio muy exigente, me, me puse a tiro, podríamos decir. Eh, y sobre todo lo que intentamos hacer es evitar... Que vos, gabi yo sé que no te gusta decir los números, entonces nos pusimos con una campaña ardua, difícil, perdón, ardua, ¿se entendió? Difícil, una campaña con mucho trabajo, buscando el nuevo locutor o la nueva locutora del programa El Vodevil. No, no, programa... como la nueva locutora. No. No, quiero decir, la conducción es tuya, no Gaby ah, La ah, conducción es tuya bien. Eso lo, lo charlamos la otra vez Sí, sí, sí, sí quiero... Digamos un co-conductor un, un, un locutor bien. O sí, una sí, locutora sí. Para uh -huh. que diga los números Para que encante a la gente con, con esa voz que, que suelen tener las locutoras y los locutores Y en ese trabajo hicimos un casting Que nos llevó dos meses Fuimos a liser Ajá Eh, bueno fuimos a muchos lugares y también se acercó la gente al estudio porque eh, mucha gente, ¿no? había que estar a la altura del mejor programa de las artes escénicas no danzas claro. teatro eh, y nos pusimos exigentes nos pusimos exigentes y un poco de traje un compilado con y para mostrar al público Y, y bueno, también vamos a con esto vamos a presentar luego al locutor. Pero ¿en qué sentido nos pusimos exigentes vos? Hablás de se hizo un, un, un casting con sí, sí. Bien. La vara muy alta, pusimos. Promedio de gente, digamos, número tenés para tirar, cuánta y gente Sí, como presenta? ciento y pico. Ahora no no no tengo acá el registro, pero arriba de 100 con seguridad. Bien. Traje traje los más los más significativos. Un recorte. Claro, exacto, para que vean el trabajo del vodevil el trabajo del programa de radio de las artes escénicas. Bien, lo podemos escuchar. Silencio, por favor. Casting La voz del vodevil 2016. Tu nombre, por favor. Danny Hoffmann. Trabaja Nispian. Matt Music. Team. Yeah. Bueno, está bien, Dani. Eh, no importa. Necesito que hagas una venta del vodevil. El programa de las artes escénicas, arranca pronto Si ya escuchaste cualquier radio, ¿por qué no escuchas esta? Escucha El vodevil por la 106.3 Radio Nauta, en El Bodevil, la radio del espectáculo teatral Bueno, muchas gracias, muchas gracias A ver, silencio en el estudio Toma 19, casting las nuevas voces del vodevil Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Marcela Marce, vamos a hacer una improvisación En el próximo bloque contás toda la agenda que se viene Para el chico, para toda la familia En un, dos, tres, dale Buenas tardes familia, llego aquí a todos ustedes a su casa Seguramente están pronto a preparar su matecito A abrir ese paquetito de bizcochos riquísimos Porque se viene muy pronto todo, todo, todo, todo, todo. Qué divina esta tarde, realmente es hermosa Y un sol radiante la temperatura es de 28 grados, la humedad es de 73 estroparcales y el viento es... Corte, corte, Marce, no. ¿Puedo probar de vuelta? Eh, no. La que sigue... Silencio, por favor. Casting, la voz del vodevil 2016. Acercate del micrófono, por favor. Nombre... Martín. Bueno, Martín, escúchame. ¿Tenés bien la voz? Tengo bien. Por favor, la venta del programa El vodevil que comienza en agosto y que se viene con todo. A ver, a ver, ¿te una improvisación? Ya... Muy pronto en la Ciudad de la Plata. Tres locutores, una operadora y una cartelera teatral sorprendente. Llega el Bodevil. Próximamente en la 106.3. El Bodevil muy pronto. Otro lo juguete loco. Adelante, eh, por favor. Vamos a hacer una pequeña improvisación, pero abrí la boca, pero cuando hables, no ahora. 1 2 3 improvisamos. Voces nuevas del vodevil. ¡Acción! No, ay, joda. El que sigue. Uh, toma 74 nuevas voces del vodevil. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a hacer una pequeña venta del vodevil. Arranca y es un programa de teatro para toda la familia. 3, 2, 1, acción. Llega a La Plata la radio que vos estabas esperando. Llega desde la terraza de Olga Vázquez. Desde la 106.3 llega el Bodevil. Llega con teatro, con música, con humor. Llega con artes escénicas. ¿Para qué? Para combatir desde la lucha ese teatro imperialista. ese Muy político, no, no, no, a ver. Déjenme que les dé una mano. pero yo no puedo creer el trabajo que estuviste haciendo Gracias. con la cantidad de gente que se presentó y qué voces, ¿no? Porque este, bastante sí, seductoras, a... algunas, bastante impronta ¿no? Claro, teníamos de todo un poco, teníamos el, el locutor, de, de había uno que había trabajado en Space, por ejemplo, eh, y no puse algo, otros cachivaches no los puse, pero pronto vamos a ir desempolvando material, que muy grato el material sobre el mundo el mundillo de la radio, podríamos decir. Y lo bueno que acá hoy en el piso tenemos a uno de los de los ganadores este de, de este ganador. casting, el ganador, el locutor. Eh, voy a presentar a Fe de Barrado. Fe Barrado, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy muy buenas tardes. Gracias por la convocatoria, por por traerme al al programa, por estar aquí. Eh, bueno, un reconocimiento después de tanta experiencia después de tantas radios se agradece se agradece eh, contanos un poco cómo te fue con el casting lo sentiste exigente te, te, te gustó no te gustó ¿Qué, qué te pareció el casting yo me enteré del casting por el por el diario yo suelo repartir diarios a la mañana sí. y leo un aviso que estaban buscando nuevas voces para la, la radio del vodevil y digo esta es la mía claro y, y bueno me, me presenté hice un un mini taller de, de locución mini taller. un mini taller de, de calentamiento volcal y caldeamiento claro y me presenté y descubrí que que tanto abonar a algo sirve claro y, que esto es, es lo mío bueno entonces para mí es un lujo y estar acompañada de juan jo sucor y de juan jo sucor y jefe de Fede barrado Este, les queremos contar que vamos a tener un, un programa bastante cargado En principio vamos a tener a Juan Pablo Tomás Que va a estar este, en su rol de director Hablando un poco de Los Pirañitas que se estrena Este viernes en El Escudo a las 22 horas Muy bien, y gracias Y el sábado es la segunda función, me parece, ¿no? Muy bien, Exacto. ese locutor ahí muy sí. muy atento eh, ¿Quién más va, va a venir, Gaby? También tenemos el segmento de Teatro Cantado con Nahuela Aquino Esperemos abuela quino si está escuchando este mensaje pim, pum, es para usted si puede acercarse al Olga Vázquez se lo agradece el mensaje se solicita con su urgencia la presencia de abuela quino a la radio nauta en el vodevil en la 106.3 y vamos a estar haciendo también una entrevista telefónica con Ajá. Guillermo parodi bien que fue el ex director ejecutivo del instituto nacional del teatro es así, el INT o mejor dicho Instituto Nacional de Teatro como decimos Para decís vos, quienes no conocen las las siglas dentro No, de... claro, y la sigla aparte en la radio no se entiende nada. Pero eh, quería cerrar eh, pa para no dejar todo mi trabajo a un costado, sí. eh, el texto que, que lo que lo llevó a la fama, que lo catapultó hoy acá a Fede Barrado y que nos da el placer de el primero tiene el placer de ser el elegido Y nosotros también el placer de trabajar con él ¿Recordás la frase con la que ganaste el casting? Era algo como Y más vale ¿Para cuándo si no? Fue una frase que me catapultó Claro, la estuviste ensayando mucho La ensayé dije, Y la, la escribí La practiqué con diferentes tonalidades ¿No podés decir de con distintas tonalidades la, la frase, por favor? No gastemos todo no, no, pero hay un avance para nuestros oyentes de, de, del invitado especial que tenemos, del locutor Sí, sí, ¿para cuándo si no? Es, es impecable Qué bien, impecable. qué bien, la verdad, la verdad que, que sí, sí, impecable tu trabajo, Juanjo No, impecable acá el locutor que hemos encontrado Vamos a tener el placer de, de tener tu voz eh, durante toda esta temporada 2016 del vodevil Estamos muy agradecidos de que haya sido vos Y no, por ejemplo, Marce, que, en fin, no, perdón, Marce, y otros tantos que con mucho esfuerzo se acercaron al casting, y pero no tuvieron es, esa frase, esa cadencia, y te agradecemos mucho. No, yo les quiero agradecer a ustedes por este espacio que me están cediendo, la verdad que me, me sirve mucho y es de mucho disfrute. Bien, bueno, eh, vamos a cerrar este bloque, digamos, de presentación que tuvimos con dos temitas, ¿no? Vamos a la música, sí, sí. Bueno, eh, voy a presentar los temitas o vamos con los temitas directamente. Vamos con los temitas directamente y después lo presentamos. A la hora del cohete, no hay nada mejor que escuchar el bodevil. Snow is falling all around Seven o'clock and the roads are brown So I want Downtown. There's no one around I walk in a bar and immediately I sense danger You look at me, girl, as if I was some kind of a A total stranger whole all the, the lights are out las artes escénicas. Estábamos escuchando Blank Expression de The Specials y Hell Yes de Beck, los dos temitas que pasaron recién. Eh, estamos en radio nauta 106.3. Fede, ¿a dónde nos pueden llamar si nos quieren mandar mensaje, escribir? Si la gente quiere comunicarse vía teléfono fijo, lo puede hacer al 4516917 o vía WhatsApp. Al 221-670-5190. Bien, eh, estamos acá con un, un invitado muy especial, por lo menos este para mí. Estamos con el señor Juan Pablo Tomás, que es un, un reconocido un director. Grande. Parezco que soy un hombre grande. <risa> un, un reconocido director, eh, actor y ¿qué más? ¿Cómo, ¿qué más? ¿Cómo te podemos presentar? O, no, o cómo te uno, presentar ¿Cómo uno se, se defiende ante tanto elogio nada no, qué sé yo gab como como quieras con juan pablo eh, yo puedo decir que fue profesor mío en la, en la querida escuela de teatro eh, hoy en día juan pablo está dirigiendo una obra que se estrena este fin de semana eh, las Perañitas, obra de la cual vamos a estar hablando eh, cómo está Juan acá, acá luchando con con lorenzo bien digo. bien gracias por acá haberme invitado Sí, eh, estoy acá con mi hijito Lorenzo que está un poco movedizo, tiene mucha dinámica, así que lo he traído hasta acá. Eh, nada, con el trabajo este de los, los piranitas, el lado uh -huh. oscuro de la revolución... Eh, Contanos un poco cómo surge eh, Los Pirañitas, ¿no? Eh, eh, bueno, vos nombrabas a la escuela de teatro, yo que trabajo ahí y, y me alimento de la escuela de teatro eh, metafórica y literalmente eh, es un trabajo que empecé, yo, todos los, yo tengo un primer año, doy clase en prim, primer año en la escuela y probamos un material todos los años probo un material distinto con una idea de, de desarrollar lo que es la capacidad actoral la técnica de la actuación bueno y en relación a eso se eh, apareció un trabajo con, con un material sobre la vida apócrifa de san martín eh, eh, la historia Y a partir de eso, para desarrollar la potencialidad de, eh, expresiva de la actuación, se instaló ese material, Los, de, los Piranitas. Sí, ¿igual? O sea que nace como un trabajo de, de actuación y de formación. Pero no es casual, digo, que hayas elegido trabajar con, por ejemplo, la historia de eh, San Martín, sino que vos tenés como una tendencia sí, a laburar lo esos... histórico. Claro. Sí, sí, sí. A mí fue muy fuerte en el año 2007 la experiencia que hicimos con la Negra Valencia, Eh, con laura valencia con la fabriquera con el, el cabe mayo eh, el, sobre se armó un proyecto que fue el teatro de la historia y a partir de eso eh, encontré algo que uno yo siempre buscaba por dónde y atravesar lo histórico con lo apócrifo con el humor eh, y con, con algo de, de, de esto de la actuación ¿no? de unos planos de actuación fuerte o por lo menos atractivos para el que viene y viene a ver el trabajo claro digamos que eh, la obra de los peñitas los actores forman digamos la compañía teatral si se quiere decir eh, teatro rústico si sí, ponele sí sí ponele. es eso es, es como sí sí sí ¿Cómo, sí como sí. surge un poco eh, teatro rústico. Yo a veces las cosas me voy olvidando en el camino, porque bueno. te, soy más desmemoriado. Pero sí, lo que lo que está bueno es como que fue una idea de juntarnos en un espacio que no era eh, la ciudad, que era un espacio rural, en, eh, en Pereira, con un proyecto de, de huerta, quinta, cría de gallinas, y hacer algo eh, teatral, pero más en relación a convivencias intensas en tiempos cortos, y producir sí. un objeto siempre para compartirlo con, con la gente, uh -huh. no esa idea de experimentar, de experimentar y quedarse encerrado en la experimentación, es experimentar, probar y eso compartirlo con la gente en una situación territorial y con, con un relato muy claro, que tenga un conflicto cercano a la situación. Bien. Por ejemplo, no sé, sueño una noche de verano... Shakespeare. Pero nosotros lo más interesante era que eso lo transformáramos en un conflicto que era la autopista que iba a pasar o estará por pasar o están dando vuelta para comerle un gran pedazo al parque Pereira Ola y por atrás aparentemente puede venir un negocio inmobiliario y sacar un montón de familias que viven en el lugar. Nosotros lo único que pudimos hacer es construir una ficción y hacerlo una obra de teatro eh, con la matriz de Sueño y una noche de verano. Entonces el conflicto que se pelean Oberón y Titania, estoy contando la obra un poquito. Bien. El conflicto es un paje, ¿no? Es un niño que van a criar y se disputan eso. Nosotros eliminamos eso y el conflicto era Oberón tranza con eh, la venta de eso y Titania se entera y va a decirle que ella no va a entregar la tierra. Digamos que eso fue el inicio de eh, el colectivo ruptigo con Sueño de Noche Verano. Sí, creo que sí, por ahí me parece, pero hay algo que, me, que, que algo de eso es, sí, pues la qué? idea es hacer claro. algo de teatro en, en, en otro espacio, ese era un poco eh, lo que te contaba. Porque este año también están con el circo No Está, sí. y ahora que siguen con los peñañitas. Sí. Bien. Sí. Y la, sí. la idea del, del circo este también como cómo fue surgiendo. Y la idea del circo porque ahí hay, hay un lugar ahí cerca de Pereira, el Parque Pereira y la Ola para los que están escuchando, Eh, hay una en la estación hay una digamos como un puesto de los pereira Ola, de allá en 1890 mil 810 que eh, eh, los podestad cuando hoy hacían buenos aires la plata no eh, la plata buenos aires paraban ahí Entonces... Ará, ¿Vos me estás diciendo que paraban en el Parque Pereira y Sí, sí, bajaban ahí, ¿no? hacían una función, les pagaban un dinero, había algún cambio ahí económico, daban función, se acomodaban un poco y se venían a La Plata o se iban a Buenos Aires. Esos eran los recorridos. Nosotros descubrimos por alguna foto y algo de que hay unos libros que de Pepe Podestá que está escrito algo sobre la farándula y aparentemente hay un lugar ahí cercano que nosotros decidimos ubicar... Eh, que fue que ellos paraban ahí, entonces nos metimos con el mundo de los Podestá, 1895, 1896, 1900, 1910 y a raíz de eso los Podestá, el emblema nacional del teatro popular es el Juan Moreira y en realidad es el pasaje del circo al teatro al teatro gauchesco, al teatro criollo. Es el origen del teatro rioplatense, los Podestá, que pasan del circo a tener de una compañía transhumante, a tener a comprarse el Apolo, que después se llamó hoy el Teatro Coliseo, que está acá nomás. O sea que hace 120 años nace la historia del teatro rioplatense con este grupo, los Podestá. Y nosotros queríamos, de alguna manera, pensar a Juan Moreira hoy, que es el personaje más hecho en la historia, Argentina, literatura, radio, cine y televisión ha representado eh, y algo de esos podestá que es la esencia del, del origen del, del, de la dramaturgia del actor, no eh, porque son los que a partir de la pantomima gestan, digamos, la dramaturgia del actor. No sé de eso ¿Y qué, qué tipo de convenciones de aquel teatro, del, del Podestá, creen que ustedes retomaron ahora? ¿Cuáles sirven o cuáles no? ¿Y cómo la gente lo, lo recibe, el público? ¡Qué pregunta sí, me hace es, usted, es un, eh, licenciado! ¡La pregunta del Pero, locutor! ¡No, no! ¿Qué, qué te o, puedo claro, decir? ¿Qué pueden no. rescatar de ese momento, de aquel teatro? No, si querés que te enumere algunos elementos técnicos son, no hay cuarta pared, no existe la cuarta pared en el circo, en el teatro rioplatense no no, no había una cuarta pared, que esto en los años 60 con la implementación del método, eh, dicen, bueno, hay una cuarta pared, no se puede mirar para afuera, no hay espectadores, ustedes están adentro de una caja negra. Eso es un elemento que el circo y el, y el teatro criollo todo el tiempo tiene en cuenta el otro, Digo, la, con, la comunión con el espectador, la percepción de un punto de vista que te ve y te escucha. Ese es un dato que, que se vuelve a tener totalmente en cuenta. Después otro, la, las intensidades y los recorridos más super, de, de superficie expresiva que tiene que tener el actor. Por, por, por, por, por gente, por pista, porque están en la tierra. Entonces, armar muchas di, eh, dinámicas. Otro elemento fundante eh, es entrar y salir al juego. Estar en, en dos o tres planos a la vez. En el plano del relato digo la obra, estoy haciendo Moreira. Pero a su vez estoy viendo el público que se duerme y le hago un chiste. Y a su vez hay un tercer plano que puedo entrarle a, la, a mi compañero actor. Uh -huh. Entonces eso es un plano digo, para anunciar algo en esta hermosa tarde acá en el Olga Vázquez. Te queremos agradecer Juan Pablo que estamos iniciando con vos esta, este ciclo de... Están mirando tele, está mirando tele, sí. Lorenzo porque yo estoy buscando a mi hijo y no lo puedo ver dónde no, se me sí, dejaron claro, y... Le, le comentamos a la gente. Y te agradecemos eh, que te hayas acercado acá. Vamos a seguir un poquito más con la entrevista. Vamos a... Com estamos comenzando con vos el ciclo de direcciones platenses. Eh, o sea, con vos tenemos el yo, privilegio de inaugurar el segmento claro. de dirección y directores eh, platenses. Bueno, sí. Eh, si eh, me hubiesen dicho no, no, no sé si venía. No, venía. No, no. no, me dijeron venía a una entrevista a charlar sobre, sí. No, eh... Sabemos que tenés mucho trabajo, por ejemplo, como bien decía gabi estás con el circo, con la escuela, con los podestá, andás a ver qué otra carta tiene debajo de la manga. Yo te quería preguntar, en, si, si, eh, si, a ver, ¿qué le, qué le, pe, qué le pedís vos sí. al público a la hora de pensar una puesta en escena? Si hay algo que, que buscás en el público, eh, si hay algo que le exigís y si esto ha ido modificando no eh, a lo largo de de tus direcciones. ¿Se entiende? Sí, o? no, no, sí, lo que pasa es que eh, eh, yo tengo ando a GNC ahora con el tema este del ajuste, no no le estoy echando más nafta entonces me cuesta responder. Sí. No, qué sé yo, yo, al público qué sé, la verdad que no sé qué, qué le pido. Lo que trato es de darle ¿Viste? Esto como... te pide Siempre te están pidiendo, te piden, te piden. Yo trato de darle y en relación al dar va en función a poder entrar a algunos lugares, de sobre todo del humor, de poder entrar a la risa y de repente fracturar esos lugares y entrar a convenciones más emotivas o, o que uno pueda asociar con en, en relación a lo personal. Digamos, espacios a veces indeterminados donde uno puede terminar de cerrar algo de eso en relación a lo personal y a la experiencia que trae. Eh, volver a salir de eso y entrar a la línea de la obra que, que, que narra y de repente entrar a, a, la, a la situación más de la risa o de situaciones más livianas. Eso me parece que yo trato de, de jugar, pero yo no es que yo lo haga de antemano, porque lo que sí a mí me interesa es trabajar con otros. Me parece que el teatro es político porque es más de dos y estar de, con otros tres, cinco, diez, somos 10 claro, somos vale. ocho, somos 12 Me parece que ese lugar me interesa, en donde cada experiencia individual debe armar el, el, el equipo. Digamos, necesitamos experiencia y que la experiencia esté, me parece, eh, atravesada por lo que cada individuo quiere narrar ahí. No de antemano, che, esta es la obra, aprendanse en el texto. Yo no no no no me encuentro ni en pedo de ese lugar. Yo digo, eh, vamos a volver un rato, prueben esto, y de repente... ¿Qué están haciendo? Che, a ver eso. Va, eso, eso, eso, metan eso. Metan eso que es de ustedes, metan lo que lo que somos. Bien. Eh, para Ajá. los oyentes vamos a recordarles que Los peñañitas se estrena este viernes a las 22 en mm. el Teatro El Escudo, en 10, entre 60 y 61. Eh, estaría bueno mencionar a los actores, ¿no? Sí. Quienes actúan son Julián Balbi, Diego besi Juliano Cabrino, Charo Farías, Pablo Andrés, Nacan, dacare y Juan de Paz. Exacto. Bajo la dirección de Juan Tomás. Eh, vale aclarar que... Llevaste la mejor dirección con esta obra Juan Pablo, andás agrandado no, Siempre se equivocan los jurados no ¿Qué <risa> le vas a decir? Sí, la sí, verdad es, es re loco porque yo siempre Yo en realidad soy actor Yo no, no, no esto, Por eso sinceramente lo digo Yo siempre quiero ser un buen y gran actor Eso, digo Y de repente las cosas vienen para otro lado Y si la puta madre nunca me reconocieron como cuando actué ¿Me entendés? Y de termino dirigiendo Y enseñando. Muy, sí, eh, bueno, enseñando también. Jamás hubiese pensado en dirigir ni en enseñar. A veces, qué sé yo, aparecen las cosas, viste no no es todo tan tan direccionado y tan armado. Y, ¿Y yo cuando... disfruto y aprendo mucho con los otros. Eso para mí es fundamental. Eh, la construcción colectiva del conocimiento y de las posibilidades de experiencia que cada uno trae. Eso para mí... Eh, lo más así eh, preponderante a la hora de construir un objeto teatral, creativo de ficción no sé bueno, muy interesante este la charla con no sé si le quieren hacer una pregunta, Juan para, no, me para, voy a guardar para el bloque que viene bien, ¿te sé. queda un bloque más? sí, sí, yo cuando me largo a hablar vamos, vamos Bien, Este vamos a ir a, a una tanda y seguimos con unos temitas y enseguida volvemos con más Juan Tomás eh, acá en el Bodevil Escucha Teatro. not. What? 4 Y ahí se nos iban Charlie don Surf de The Clash y o oh, Mundo de Venegao and the Selectors. Oh, no. No puede ser. No es posible. Oh cielos, me han engañado. Mi grabación pudo haber caído en manos extrañas. Dígale no a todas esas cosas. Escúchelo, Bodevil, y evite dudas. Seguimos eh, acá en el Bodevil Vamos a seguir la entrevista Con Juan Pablo Tomás Nuestro invitado del, del segmento Directores platenses del día de hoy este queríamos decirles que sigan escuchándonos porque también tenemos la entrevista con guillermo parodi que fue el ex director eh, ejecutivo del de instituto nacional del teatro conocido como el int así que bueno tenemos un, un montón de cosas más para, para terminar este programa el primer programa de, del bodevil del año 2016 bien juan eh, contanos un poco este el estreno de las pirañitas Sí. que a mí me gustaría saber un poco cómo fue el, el premio del año pasado de El Coliseo. Que esa función fue la función que yo vi, eh, cómo ah. fue que llegaron un poco a... No, no, porque El Coliseo lo tenés, eh, nos dieron el espacio, eh, una función que teníamos que hacer por haber ganado, entonces pedimos El Coliseo y, y nos dieron El Coliseo así nos sorprendió lo que hicimos fue una en relación a la obra de los Piranitas, hicimos una intervención antes de la obra que fue poner en valor de alguna manera lo que nosotros pensábamos de esto que te contaba los Podestá eh, el origen del, del circo y el pasaje de ese circo al, al teatro al teatro rioplatense entonces eh, algún, tomamos algunas anécdotas como por ejemplo que Blanca Podestá su, su, aparece ese fantasma cada tanto, anda rondando en el teatro y nosotros, bueno, una de las actrices se tomó ese papel y aparecía como Blanca eh, Fantasmal y, y, y íbamos atrás en el tiempo y traíamos como que habían quedado en Chivilcoy, bueno, etcétera Como pusimos en valor eh, los Podestá y lo que es el origen de ese teatro a mí me pareció ¿Cómo, cómo, como muy arco. interesante la intervención que hicieron en todo el espacio del, del teatro no sí. porque desde la entrada ya estaba intervenido todo, sí. el, todo el, el, el espacio de la entrada con con el público y después también había toda una intervención digamos esto rompías de la cuarta paré un poco al principio por lo menos no de que usaban varios varios sectores del, del teatro sí. este, como del coliseo que generalmente tiene la convención de que vas al coliseo te sentás y ves sí, a la italiana que claro, y me... claro no, no, no, no. bueno eso también fueron ideas que se fue fueron trayendo no sé charo eh, los chicos también fueron pensando cómo intervenir y cómo repensar eh, a esos podestad en, en, en este ahora Ajá. Y, y después cerramos con la con, con los piranitas pero sí fue muy emotivo ese, ese momento porque como algo de que está flotando siempre algo de la actuación criolla eh, y que uno tiene que invocarla o pensarla o sentirse parte de algo de eso que fue no para armar un museo de eso, sino como para eso transformarlo hoy en una actuación que necesita estar eh, colocada en otro lugar que se esté presente Juan Pablo, cuando vos decís esto de la actuación criolla, el actor popular estas expresiones ¿por sí. qué? Eh, podrías eh, no te voy a pedir una definición exacta no. pero dibujarnos pero, un poco estos conceptos no pero lo que te decía hoy de, en relación a esto que el que está actuando tiene que tener una conciencia primero que no hay más cuarta pared que hay un otro y un público y que tiene que estar con ese ese otro ahí se, hay, se arma un vínculo una convivencia y una relación eh, después estar en relación a la obra que uno se aprende un texto una situación y después otro que tiene que ser en relación a los actores que tiene que haber un vínculo con los actores que uno pueda jugar por debajo por arriba por Con, con el actor, y después me parece que tiene que haber una actuación que esté siempre muy en la superficie, eh, cerca del humor, del chiste, y después entrar en suena eh, mucho más tomada de lo que, que contaba un poco anteriormente, me parece que esa es un poco esta idea de, de, de, de lo del actor, de, de lo popular, y con identificarnos con situaciones que tengan que ver con un conflicto o, o hechos que van en relación a a nuestra idiosincrasia a por eso ciudadanos. eligen a Juan Moreira porque Juan Moreira es el mito fundante del teatro rioplatense porque el conflicto central de, de, de Juan Moreira es de un estado ausente que que, que que abandona en la justicia y en lo económico a un tipo que se tiene que volver criminal para que lo para reconocer e ir a, a cobrar su entonces la, la, la gauchada del paisanaje decide ir a ver a eso y no la zarzuela, todo lo que venía de, de España y las compañías más Eh, en relación a otro conflicto que era del otro lado de, de, de del mar y con, en relación al, al teatro y a las direcciones a las puestas de tus colegas o no importa si son tus colegas sí. ¿no? o no la gente que hace eh, distintas puestas muchos vienen de otro lados también acá en la plata Eh, vos, eh, no sé, sentís que Te identificás con otras sí, personas sí. Viste esto de la guerra de los teatros Que hacía Shakespeare sí. ¿Pasa un poco en La Plata, en Buenos Aires? No sé, yo a Capital no voy Yo solamente voy a Capital A, a ver eh, algunas cosas que me, me, Digo, ver a Bartí Que me parece que es el el... el el tipo que cambió el teatro de los fines de los 80, Alejandro Catalán, que es un tipo que afina afinación y balanceo de la actuación muy, muy contundente. Eh, y Digo, eso es Buenos Aires, como, y algo que, que están en, en circuito sí, del teatro independiente. Después ver eh, también algo de la, la, la dramaturgia y la escritura de Feldman, eh, que, que, que también es atractivo. ...lo que el tipo presenta... ...como lo arma... Me está, ...es muy muy bueno... ...y en relación a acá sí... Yo, eh, ...ya te digo, la Fabriquera a mí me marcó un montón... ...Omar Sánchez con, con los trabajos que hicimos con Omar... que ...como él como director... Eh, ...también digamos... Es, ...es alucinante... ...lo que lo que yo aprendí actuando... ...con ellos... Eh, el, ...con el pollo, digo... ...que seguramente van a andar por acá... ...esto que estoy nombrando... Eh, eh, ...también de la Fabriquera todo lo que hicimos yo yo aprendí en relación a, al hacer con ellos claro. digo antes fueron ellos los directores entonces yo aprendí a partir de ellos por eso yo aprendo mucho de la actuación habiéndola hecho después uno puede leer todo no justo también me, me sacaste como un poco la, la, la pregunta de, de la boca porque esté a preguntar cuáles eran tus influencias este teatrales como como director y como sí, actor. eso es que te cuento, eh, sí. y a la hora también de, de Eh, ¿qué tomás en cuenta para construir una dramaturgia? digamos Y a sí. mí me parece que es la, lo que te decía las la posibilidades de que tienen las personas, los actores que traen como ese mundo expresivo sonoro eh, dinámico, ver esas posibilidades que traen y qué ganas tienen ellos de, de, de, de probar o de defender algún material, uh -huh. porque parece que lo que más se trata a veces de cómo el, el que actúa defiende lo que actúa Y a veces cuando ellos proponen algo desde una individualidad y después eso se hace colectivo, eso es muy fuerte cuando vos ves que lo están defendiendo. Claro. Eh, eso. Eh, eh, y, digamos, yo pensaba, por ejemplo, en, en Bartís, que como director él dice que muchas veces filma y en base a lo que filma de los ensayos escribe. Más que nada me, me, me, me iba eso la pregunta, ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo se construye, digamos, no, una dramática? No, yo no puedo, yo, Sí, con el pollo, eh, por ejemplo, de las obras con el pollo, eh, él... Filmaba todo y bajaba todas las improvisaciones que, que nos quedábamos cuatro o seis horas improvisando, que eran alucinante y que entraba en un estado así de, de, de, de, de viaje. Después yo no me acordaba nada lo que lo que hacíamos. Y él bajaba, reescribía y mostraba fragmentos y lo repetíamos. Y eso estaba buenísimo. no es yo, útil, vos, esa, sí, esa sí, metodología, sí, sí. por ejemplo. Para mí es buenísima. Claro. Para mí la mejor. Yo... Eh, no eh, en realidad lo que hago es decir che, viste lo que hiciste, esto, y esto, esto, está buenísimo volverlo a traer, soy hasta más vago porque la verdad que la mejor es filmar recortar y mostrar los pedazos que sirven reescribirlo y llevárselo a la, a la actuación pero, sí es buenísimo, o sea, pero yo no, yo más que nada empujo, y porque además hay algunas cuestiones que el teatro sabe que es que si se a, a veces uno insiste en una cosa un tema, una frase, unos textos Y de repente cuando vas a la función al ensayo, perdón, o vas a la improvisación, o vas al entrenamiento, que son cosas distintas, un entrenamiento, una, una improvisación eh, y un ensayo, eh, eso se pierde, se pierde. Es porque no tiene que estar, porque el teatro sabe que no tiene que estar. Entonces, digo, yo me preocupo más si, no sé, eh, en otros órdenes de la vida, con el teatro como es ficción, entonces eso va de cantando solo. Uh -huh. y, y nada, la dramaturgia... No, no mucho qué sé yo no le doy mucha esta idea de la dramaturgia como escritura en soledad, ¿me entendés? Yo construyo una dramaturgia con con y los actores. Claro, porque existe digamos esta esta figura de el dramaturgo. Sí, sí. Que, que no sé si está más arriba o un costado, un poquito más abajo. Es otra forma de, de, no, no de materializar el bueno, acontecimiento, digo, claro, pero es otra manera. Claro. Sí, eh, es, es, es otra manera esa de, de construir, por ahí más individual, con una idea de, la, de lo general, de la totalidad. A, ahí en ese punto donde yo digo, me parece que la totalidad... Vos, por ejemplo, podrías decir que El Circo y Los Piranitas u otras producciones que, que tienen tu dirección, eh, la dramaturgia fue así como lo estás planteando, colectiva, entre todos, no fue una iluminada o un iluminado que lo escribió y después dio los textos. No, olvidate, no, no hay, pero por supuesto, o sea, pero, pero por supuesto, es una excusa la, la, la dramaturgia como, la idea de, la narrativa es el texto, la narrativa es el texto, digamos, yo que estoy en este lugar vengo a darte un beso porque he dejado atrás hace tiempo eh, mis pecados. Bueno, ese es el texto, pero si ese texto, ese actor viene con eh, los ojos, eh, eh, digo, uh, rebalsando lágrimas y, y una sonrisa en esa en, en la boca y, y medio rengo, y vos empezás a entrarle a, a esa imagen y a, a eso, a esa radiación que trae. Si no, digo, hay que emitirla. Después lo otro es un texto, eh... ¿me entendés? Qué claro, sé claro. yo... A eso digo, todo, todo, todo, en realidad es una creación con los otros, que se habla de la creación colectiva. Uno, lo que yo, lo que pasa es que uno eh, termina estando en la dirección porque a veces que tomar decisiones que cuando es todo horizontal se cagan peleando porque yo dije esto, porque todo quiere morder un poco más o no quiere meter, entonces a veces necesita a alguien que diga, bueno, esto es esto muchacho, está bueno y esto es esto. Y hay veces hay tanta duda y tanta y eh, no no hay no hay decisión que dice, bueno vamos con esto vamos con esto y, y por ejemplo no pero no estamos para estrenar ya está muchacho mañana se estrena listo la fecha es esta como a veces uno dirige para empujarlos al vacío ah, alguien tiene que hacerlo sí sí sí sí porque esta ciudad está llena de actores de, de buenísimos actores de gente con una capacidad creadora eh, increíble entonces lo que a veces falta más es gente que, que, que dirija y a criterios. Bien. En vez uno es un facilitador de criterios, y che. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, no, bueno, dame un tiempito que después se no lo vamos a, a reconvertir en un sí. Aguantá la ahora, voy a aguantar la pelota porque si no no va a jugar nadie si pincha la pelota. Claro. Juan, eh, queremos eh, someterte al ping-pong surrealista. No sé si alguna vez has escuchado eh, este, este este segmento de nuestro no. espacio. Eh, lo único que... Fede a explicar lo que tenés sí. que, que, que hacer brevemente y vamos a ir al ping-pong surrealista con Juan Tienes Pablo Tomás. Tiene que veloz, rápido. Sí, rápido, Así viene pensar. Guillermo Parodi y pueden preguntarle cosas que son no, más no, importantes. No, no, porque también eh, requiere que, que sea sin pensar el ping-pong. Vamos, el, el tiempo en radio es oro. Bien. Son preguntas en seco, ¿eh? Vamos oh. con las preguntas, hay alguna especie de cortina algo. Este es el ping pong surrealista. surrealista. Y bueno, la pregunta número uno, qué dice? Shakespeare o Molière. Eh, los dos y podestá. Pelado, peludo o Eugenio Barba. Pelado con Eugenio. El cascanueces de Urlezaga o cine con Wanda Nara. Wanda Nara. Chinchulina Morcilla. Chinchu ¿Realismo o grotesco? Grotesco ¿Arriba del escenario o abajo del escenario? Las dos cosas ¿Proponer o recibir? Proponer ¿Bolitas, payana o elástico? Bolita, bolita, bolita pan con manteca y azúcar o arroz con leche? Arroz con leche, canela y una cáscara de mandarina ¿Cebollitas o mandioca? Mm, mandioca, mandioca, mandioca en misiones cerca de las cataratas del Iguazú ¿Chiquititas o grandotas? Ah, como sea ¿Campo, platea o palco? Campo, pampa. ¿Me tomo unos mates y ensayo o ensayo y me tomo unos mates? Ensayo y me tomo un té. ¿Corto para la facultad de cine o viaje en micro hasta ranelas? Viaje micro hasta ranelas. Ranela. ¿Tarareo o si lo sabe, ¿Cante? ¿Tarareo con Roberto Galán? ¿Leer o escribir? ¿Leer en voz alta? ¿Al frente o por la tangente? Por la tangente siempre en diagonal. ¿Juan Moreira o la coca Sarli? Juan Moreira sobre la coca Sarli. Atención, ¿eh? ¿Yudo con Tito Cosa o Padel con Estebanés? ¡Yudo con Tito Cosa! ¿Cena con Moria o Té con Franchela? ¡Cena con Moria de acá hasta Ranera! ¿Quentin Tarantino o Emir Custurica? Los dos más Leonardo Fabio ¿Drama o comedia? Comedia dramática Y la pregunta de oro Truco con Spregelburg o Shenga con Bartiz. Shenga con Bartiz porque se vuelve truco. Muy bien, gracias Juan Pablo. <risa> te encantó, ¿eh? Te encantó, te vi ahí sí, como ahí sí, sí, sí, sí, sí. Es una forma de actuar. Qué qué bien, hermosa, gracias. Qué gracias bien inaugurar el ciclo del ping surrealista con Juan Pablo Tomás. Un, un honor más surrealista. <ríe> bien, vamos a recordar a la gente la información de Los Pirañitas. Eh, el estreno es este viernes a las 22 horas en El Escudo, en calle 10, 60 y 61. También aclarar que va a estar el 25 y 26 en El Escudo, ¿no? 25 sí, sí. y 26 de agosto 5 sí. 6, 25 ah. y 26 25 es 5 y 6 ahora hacemos un descanso porque los actores tienen que descansar hasta el 25 y el 26, que podemos dar Son cuatro funciones. El rol del actor es un personaje que tiene que descansar mucho, ¿no? Se cansa o se cansa fácil, este, de un cansancio rápido. Sí. <ríe> bueno, queremos agradecerte Juan Pablo por haber ah, venido okay, a nuestra okay, primera okay, emisión Gabriela. del vodevil eh, 2016. Tenemos acá el reivindicador del Teatro Criollo y del actor popular. <ríe> Así que nos vamos a ir a un pequeño cortesín y volvemos con la entrevista a Guillermo Parodi. No, Juan. Bien, vamos a un cortesín y enseguida volvemos. Cerré los ojos, busco mi alma Y el rojo, primer color de todos Y ahí dentro pude ver las playas rojo, la sangre en la arena. silencio, lo toco con las manos, El Bodevil, en la 106.com. swift soul esto que sonaba fue llaman y los hombres en llamas con el primer color después vino morbo y mambo con querosen y finalmente es con morfín hoy en radio una tarde descalza el programa más diverso polémico desálzate con unas chancletas a ver si te sumergiiza en este cuerpo Pero vamos a agradecer a esta loca producción ciertas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 Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Cómo se siente? Oh, estupendo viejo, soy un tiro y dónde está la acción. <risa> Seguimos acá en el Bodeville Escucha Teatro, un programa dedicado a las artes escénicas como lo rebautizamos el año pasado con, con el compañero Agustín Recondo. este Lo que pasaba hace un rato era la entrevista con Juan Pablo Tomás, un director eh, de la Ciudad de la Plata, muy reconocido director y actor, como bien dijo él. este Y ahora lo que vamos a tener es una entrevista telefónica con Guillermo Parodi, eh, quien fue el... el Hoy en día es el ex director ejecutivo del de Instituto Nacional del Teatro. Eh, ¿Estamos en línea con Juan? ¿Con Guillermo, perdón? Sí, sí. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Gabriela Wittencamps. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Eh, es un gusto tenerte acá en nuestro primer programa de El Bodevil. Eh, ah, como gracias. como bien dijimos, es un programa dedicado a las artes escénicas en general. Así que sí. nuestro propósito de, de tenerte acá en una entrevista telefónica era más o menos saber que nos cuentes cómo fue tu gestión, digamos, eh, tu paso por, por por el Instituto Nacional del Teatro. Claro. Eh, Y mira, fue, un, fue una gestión, como toda gestión, compleja, pero pero muy interesante. Digamos, me dio la oportunidad a mí de recorrer el país y de ver la producción teatral en todo el país, ver en qué situación se encuentran las salas, este generar la posibilidad de articular con el Circuito Nacional del Teatro, eh, generar con el Ministerio de Educación en aquel entonces... este, un corredor infantil que, que hicimos dentro del marco de, del circuito nacional de teatro la verdad es que han sido cuatro años intensos este de mucho mucho trabajo con muchos este, aciertos y otros desaciertos y con acuerdos y desacuerdos, no dentro del, del marco del vos sabés cómo funciona el instituto nacional de teatro no que tiene un consejo de dirección y que dentro de ese consejo de dirección se eh, discuten todos los temas y allí es donde se aprueba lo que se va a hacer o cómo se va a administrar los dineros y, y, y las distintas eh, acciones que el Instituto emprende. Sí, más que nada también nos interesa saber un poco eso, cómo funciona hoy en día el Instituto Nacional del Teatro, este, y también nos interesaría saber cuáles considerás que fueron, digamos, tus mayores logros durante tu gestión. Y eh, hay, hay, hay, hay como dos logros que me parecen como muy importantes. Uno, que yo entré al Instituto pensando en trabajar en la visibilidad de la actividad que hace que despliega el instituto, ¿no? Y eso fue una tarea ardua, compleja también, pero logramos hacer, por ejemplo, aparecer en, en este con un suplemento exclusivo dentro de un uh, diario de tirada nacional como Página 12, por ejemplo, que además es un diario de escritorio de funcionario, digamos la intención era hacer visible al instituto en sus acciones no sólo para el público en general sino también para las para los organismos oficiales para los funcionarios que articulaban de alguna manera este políticas sociales y culturales entonces de alguna manera este, la, la, la voluntad era eh, poder articular con otros este eh, eh, eh, eh, partes del estado Eh, que nos permitirán ensanchar las posibilidades de lo que ya veníamos desarrollando y la verdad que eso fue muy bueno, ya te digo ese corredor infantil que llegamos a armar donde más de 50.000 chicos tuvieron la posibilidad de ver espectáculos eh, no solo nacionales sino de distintas partes del mundo y fue este junto con la señal pacapaca y sus aulas rodantes eh, hicimos una movida muy interesante con eso eh, y por otro lado digamos me parece que Eh, en, en en el cáncito del instituto, siempre en respecto de la ley nacional del teatro había una discusión intestina, larga y antigua era la definición de qué facultades tenía el, la toma de decisiones qué facultades tenía el director ejecutivo como responsable legal y del aparato administrativo y eso lo pudimos eh, aunque con desacuerdos, digamos, pero lo pudimos resolver con un con un dictamen de la procuración del peso que dejó bien claro pues, cuáles son las facultades de cada uno y esto me parece que este le le quitó al instituto un montón de discusiones que eh, que hacían a veces que en la institución entrara como como en una suerte de estancamiento a la hora de la toma de ciertas decisiones. Entonces Este, con ese dictamen, que yo salgo de gestión con ese dictamen, me parece que eso de alguna manera ordenó más claramente cómo, cómo, cómo se iba a desarrollar este, el instituto dentro de su organismo. ¿no? Eh, ¿Qué tal, Guillermo? Juan Josu, que te saluda. ¿Cómo te va? Se escucha ahí el fondo de, del transporte público. Te queremos agradecer el tiempo que te has tomado para, Por favor. para esta entrevista. Al contrario. Eh, Ahora estoy trabajando en, en Avellaneda con este en el área de cultura, coordinando un poco el área de cultura y me estoy viniendo en el 134 desde Avellaneda hasta Flores que es mi casa. Está bien para para que la gente se, se y nosotros que estamos en el estudio nos hagamos la imagen de, de, de bueno, de que muchas veces se los considera los funcionarios públicos, se los ataca por se los embiste, ¿no? Con con cierto dineral, o cierto lugar que, ah, sí, sí, que escuchar, sí, que escuchar al al exdirector del Instituto Nacional del Teatro arriba del micro está está bueno, nos ponen en un lugar de iguales porque <risa> la verdad que haciendo radio y periodismo también vivimos arriba del micro. Sí, tal cual, tal cual, sí, aparte, digamos, además mi vida siempre fue así, aunque yo era director ejecutivo del instituto, siempre me manejé en Bondi, así que, digamos, es una cosa que, que, que, como una costumbre, este y bueno, de alguna manera sí, desmitifica, digamos, es verdad que cuando sos funcionario lo primero que aparece es una idea de sospechar ciertas cuestiones o ciertos privilegios que no los hay, nunca los hubo, y menos conmigo, digamos, sí, como director yo no, este, nunca hice ningún tipo de ademán en ese sentido. Este, que, así que, bueno, nada, un ciudadano como todo el mundo. Te quería preguntar, eh, Guillermo, ¿cómo es eh, trabajar en un instituto federal donde hay tantas regiones y regiones tan dispares como la ciudad de Buenos Aires, que se la conoce como una de las ciudades con más teatro? Y bueno, sí. regiones, no sé, se me ocurre el noroeste... ...el noroeste o, sí. Sí. o, no sé, o la Patagonia, que la uh -huh. verdad desconozco cuán... ...cuán intensa es la actividad de estas regiones, pero sí que no es tan intensa como Capital. Entonces, ¿cómo hace el Instituto para qué programas y qué líneas de acción tiene... como para fomentar el teatro y visibilizar a todo el Teatro Federal Argentino? Bueno, mirá, eh, es verdad lo que decís, digamos, cada región es bien diferente a la otra... Con, con, con paisajes distintos, con maneras de comprender el mundo y por lo tanto de administrarlo. Este, entonces, eh, justamente lo interesante de la ley federal es que hay una mesa en donde se sientan los representantes de las distintas regiones y pueden ponerse a discutir al respecto de estas cosas. ¿Sí? Muchas veces es que estas discusiones se, se vuelven más complejas de lo que debieran por, por cuestiones a veces de la política o o, o, o o algunos intereses que se defienden de otra índole que empañan un poco el, el, la tarea. Pero de todas maneras es un buen espacio en donde eh, todos los, los sectores de alguna manera están representados y tienen la tienen voz y tienen voto y tienen posibilidad de discutir y de eh, plantear sus puntos de vista. Esto me parece como intención que está, está muy bien, digamos, porque... Lo, lo que hace que igualmente sea compleja la discusión, porque hay intereses a veces contrapuestos o muy diferentes, ¿no? Eh, cierto es que la actividad teatral en Buenos Aires es muy amplia, muy vasta, muy ecléctica, hay mucha producción en la ciudad de Buenos Aires, pero en el país, pese a que todavía hay que seguir trabajando Este, en, en, en esta idea de fomentar la actividad teatral desde las líneas de subsidios para producción de obras, para, para becas de estudio, de formación y ese tipo de cosas que se, que se han estado haciendo en estos 18 años, 19 años que tiene el Instituto, este, pero que hay que seguir profundizando. Lo cierto es que en estos 18 años la producción teatral en, en todo el país ha tenido una progresión geométrica increíble digamos, en lugares en donde no existía ningún tipo de actividad, hoy hay varios grupos trabajando, formándose y haciendo teatro. Eh, igualmente, digamos, las miradas, eh, eh, eh, y, y lo que se puede ver, de lo que se produce, eh, no, a veces no se puede contener a todos. Me parece que el Instituto tiene que hacer un trabajo muy profundo en este sentido todavía, para poder eh, mejorar en esta idea de fomentar la actividad teatral. Una de las cosas que se hacen son las fiestas regionales, está la Fiesta Nacional de Teatro, el Circuito Nacional de Teatro que se ha hecho muy previo a mi gestión, digamos, y además ha sido un circuito que ha ido creciendo de tener estos festivales este, hasta el último año que yo estaba trabajando llegaron a ser 25 festivales funcionando simultáneamente este en un lapso de seis semanas y donde se recorría todo el país estoy hablando de 25.000 kilómetros 30.000 kilómetros recorriendo el país llevando entre 300 y 400 artistas y manejando otro tanto, casi el mismo número de productores y programadores y técnicos ¿no? eh, digamos mucho se hace falta mucho por hacer, igualmente me parece que falta mucho por hacer eh, eh, hay que seguir discutiendo cómo fomentar la actividad teatral hay cosas que a mí me parecen que respecto de la política teatral hay que cambiarlas hay que pensar qué? de maneras distintas y eh, eh, cómo se rinden las cuentas eh, los plazos eh, los, los, los, los plazos de entrega ante esos materiales eh, eso por un lado por el otro me parece que hay que trabajar bastante en la capacitación eh, eh, y esto plantea una discusión mucho más profunda y más compleja que es y parece mentira, digamos, en el 2016, que todavía estamos discutiendo en el ámbito teatral, en la organización del instituto, esta idea de unitarios y federales, ¿no? Eh, y hay como una, un prejuicio de que Buenos Aires suele ser bastante unitaria, eh, y en realidad no me parece que así sea, digo, y es decir, en definitiva en Buenos Aires se reciben de todo el país... Eh, ciudadanos para para trabajar para formarse y, y terminan ahí muchos hacen teatro digo si un día este maría de buenos aires se levantara y dijera quiero que todos mis sobrinos de las provincias vuelvan a las provincias a hacer su teatro allá este eh, viajarían bastantes personas quiero decir y, y a lo mejor si se pensara de otra manera si se administrara de otra manera el dinero y se le diera cabida también a toda la vasta producción que Buenos Aires tiene, probablemente el Instituto pueda intervenir de otras maneras. Digo, es bastante compleja la discusión sí, y probablemente sí, sí. en una discusión telefónica o, o en una conversación telefónica uno no pueda eh, definir o, o, o ser eh, totalmente claro, digamos, porque las necesidades en cada región son distintas, en algunos casos hace falta más capacitación y en otros casos hace falta que el Instituto intervenga en la posibilidad de que profundicen en la producción que se está haciendo eso en la ciudad de buenos aires el instituto interviene de manera muy mínima porque su presupuesto se ejecuta este, casi de manera automática por la cantidad de espectáculos que producen este, en buenos aires que se producen en buenos aires digo eh, entonces lo que puede intervenir el instituto en capital federal es casi nulo Digamos, en comparación con lo que interviene en otras regiones del país donde la actividad la, la, la condensación demográfica también es mucho menor la intensidad de, de trabajo es mucho menor entonces el presupuesto designado para cada una de las regiones alcanza mucho más ¿no? Claro, porque claro, claro. no te olvides que el instituto divide su presupuesto en partes iguales por cada una de las regiones y la región centro que es capital federal y provincia de Buenos Aires es una sola y es la que más produce teatros y recibe la misma cantidad de dinero que reciben las demás regiones que producen mucho menos teatro. Digamos, tal vez con una primera idea, digamos, con una intención de que bueno, justamente si le sobra dinero en las otras regiones hay más dinero para incentivar la capacitación, la formación y la producción. Pero contrariamente a lo que se supone, me parece que el instituto no ha tenido y yo he intentado y no y no lo pude terminar de resolver una un, un, la posibilidad de medir el impacto de las acciones que se hacen en, en cada lugar digamos eh, para saber qué política es la que hay que desplegar claro, esto claro. ha sido errático ha sido eh, por momentos hemos tenido mejor información y por momentos no digo me parece que son muchas cosas las que hay que las que hay que seguir trabajando en el instituto digamos trabajar con la con, con la comunicación con comunicar lo que se hace este eh, eh, los premios que se dan, las los eventos que se, que se llevan adelante las distintas acciones todavía eso sigue siendo un problema digamos, pese a que yo estuve cuatro años trabajando en esta idea de la visibilidad, todavía eh, eh, es un trabajo que hay que seguir pensándolo. Digamos. Guillermo, te quería antes de que se nos termine la tarjeta eh, porque es, es así precario te quería hacer una pregunta ¿no? Eh, ¿sobre qué habría que resguardar o, o qué política vos defenderías de tu gestión? Eh, porque como sabemos, el cambio, y sobre todo el santafesino que hoy es el director, eh, sí. Marcelo Alassino, que tiene el aval de, de por al menos de, de varios medios importantes, eh, y él entró con esta idea, de, o con el eslogan y el bombo de reajustes, de Pero al mismo tiempo estimular, ya hay una contradicción Bueno, entonces, en ese sentido, yo te quería preguntar a vos, que sos conocedor del tema ¿Qué tendremos que mirar, que resguardar, o, o al menos que vos eh, resaltarías de lo hecho Tanto en tu gestión como en las anteriores Y que los actores y las actrices, eh, los, los bailarines, las bailarinas No tenemos que, que perder de vista y defender. A mí me parece, primero que nada, hay que defender la idea de lo federal, por un lado. ¿no? Eh, también me parece que hay que estar muy atentos con el tema de... Eh, me parece que la, la discusión que hoy se tiene que dar también es qué pasa con la ayuda que el Instituto da a las salas de teatro, digamos eh, que son los espacios en donde se produce el hecho escénico y en donde los, los grupos teatrales pueden mostrar... Me parece que esa es una discusión que el Instituto se tiene que dar, ¿sí? Porque te cuento es cómo está dividido, por lo menos mientras yo estaba el, el, el, el, el en la gestión, el presupuesto del Instituto. Hay tres regiones, hay un 100%, bueno, pues el 10% de ese 100% a cada una de las regiones se le daba de, el dinero para subsidios, becas, etcétera, etcétera, ¿no? eso eh, ese 10% si vos lo sumas a las 6 regiones te da 60% sí sí el otro 40% es lo que se denominan fondos federales que se utilizan para acciones a nivel nacional el circuito nacional de teatro eh, eh, eh, muchas veces se trabaja con los fondos federales por ejemplo ¿no? uh -huh. eh, dentro de los fondos federales en el acuerdo eh, que en algún momento se dio en una discusión muy intensa que tuvo la institución Dentro de ese 40% se utilizó para subsidiar a las salas, ¿sí? Sí. Esto de alguna manera compensó la diferencia que hay entre las provincias este y la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimas más salas que en cualquier provincia. Digamos cualquier eh, juntar todas las provincias de la región centro litoral, Córdoba, este, Entre Ríos y Santa Fe y te aseguro que Buenos Aires tiene más salas. Sí, sí, sí es que... Esto, digamos de alguna manera compensó Eh, cómo, eh, cómo se contenía a las salas. Pero de todas maneras, esto coloca a los teatristas de Buenos Aires en una situación de desventaja respecto de lo que el Instituto puede hacer con ellos, a los grupos teatrales, digo, porque ese 10% que se ejecuta de manera automática no da la posibilidad de generar este premios, este concursos, digamos. De hecho, se concursan los subsidios que se dan en Buenos Aires. Los grupos de teatro que trabajan en Buenos Aires, residen, este, eh, digamos se presentan muchísimos, pero se tienen que concursar. Y muchas veces, gente de muchísima valía, digamos, muy interesante en su desarrollo, y yo no reciben subsidio alguno. Por eso digo, la intervención, yo creo que lo que hay que hacer es repensar cómo el Instituto interviene haciendo acciones dentro del, del marco, de, de, dentro del territorio nacional. Es otra manera en la que hay que distribuir el dinero, me parece. Me parece que pertenece a una discusión, a una larguísima discusión, este pero también con la con, con, con un sinceramiento de, de con palabras desafortunadas, si las hay en, en estos tiempos. Que no nos pero, roben, digamos, las, palabras, la... no nos roben ¿Eh? las palabras, que no nos sí, roben las palabras. Sí, por Dios. Sí, bueno, pero la dije e inmediatamente me vino otra imagen sí, que sí. nada tiene que ver con esto, pero... <ríe> Pero, pero sí digamos con la mano en el corazón este, y con la verdad empezará y a conciencia empezar a trabajar estos temas bien digo me parece que, que, que los grupos teatrales tienen que tener eh, eh, una contención más amplia en términos de dineros lo digo bueno ¿eh? digo en términos de subsidio bien. y las acciones a veces este, debieran ser pensadas de otra manera Eh, me parece que esto pertenece a una discusión bastante más larga, una sí. charla bastante más larga. Sí, también nos interesaría muchísimo abarcar el tema de subsidios y becas, así que estaría buenísimo poder seguir en contacto con vos, Dale. Guillermo, otra vez y poder seguir hablando de estos temas y otras cosas, ¿no? Así sí. que te agradecemos este que nos hayas dado un espacio acá en el Bodevil. Este, bueno, vamos a contar con vos en algún momento para hacer hablando de todo esto. Bueno, encantado de la vida, cuando quieran. Yo, por supuesto, digamos aparte de estos temas, a mí me interesan muchísimo. Así que este, gracias a ustedes por el espacio que me han brindado para poder hablar de estas cosas de las que nunca pude hablar. Porque yo además quiero recordar que yo me fui de la gestión con una con una discusión vinculada a este dictamen del Procurador del Tesoro en donde se estengiversó montones de cosas eh, respecto del accionar de la dirección ejecutiva que yo nunca tuve oportunidad de hablar. De todas maneras, este cuando salí de la gestión, me parece que dejamos ordenar un par de cosas referidas a, a, a, a, a cómo eh, también controlar los dineros y la administración de los dineros. no digo Y esta era la discusión de fondo Bien. en aquel momento. Bueno... Muchísimas. Igual los trateros, los teatreros y la gente de las artes escénicas sabemos estas cosas, Guillermo. ¿Sí? Dale, sí. muchas gracias Guillermo Te agradecemos bueno, y bueno, te esperamos este Acá en La Plata y en el piso Y telefónicamente nos vamos a volver a contactar Dale, perfecto, yo cuente conmigo Cuando quieran, ahí estoy presente, un abrazo Muchas gracias y de esta manera Despedimos a Guillermo Parodi Que fue el exdirector del Instituto Nacional del Teatro Y ahora nos vamos a una tanda A escuchar unos temitas Y enseguida volvemos con el vodevil Escucha Teatro 就 Not a Bien, y lo que estábamos escuchando era Don't Wanna Fight de Alabama Shakes y Time to Get Ill, de Pisty Boys. Perdieron el control, van a chocar. ¿Por qué haces esto? Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. Bien, seguimos en el último bloque de lo que fue el primer programa no del Bodevil. Ir, no sudando ir, no. acá estamos no, no, no. con el compañero Paco. Quiero quedar ¿Qué tenemos para, para decir en este último bloque, Juanjo? A todos los vodevileros. Y bueno, estamos recibiendo plata porque hay que pagar el espacio. No, también, también no, la verdad que íbamos a a recomendarles algunas obras de teatro. ...que me parecen interesante para que vean... ...si bien hoy recomendábamos... Eh, ...Los Piranitas, El Lado Oscuro de la Revolución... ...que va a estar este 5 y 6... Eh, ...y también el 25 y el 26... ...en El Escudo... ...pueden fijarse en nuestra página... ...Vodevil Escucha Teatro... ...ahí subimos el evento... ...si bien hoy promocionábamos ese espectáculo... La cartera platense, es tan vasta. Sí, además eh, tenemos que recordar que la idea un poco del de vodevil es promover, promocionar un poco la, el teatro platense que es tan vasto como vos dijiste. Eh, y bueno, este fin de semana tenemos, por ejemplo, si pasamos a agenda, la idea también es que los nuestros oyentes se acerquen a los teatros este como una propuesta de fin de semana. Eh, empezamos por el viernes, Juanjo, ¿te parece? Me parece bien porque el viernes tengo ganas de salir Bien, ¿qué tenemos este viernes? En principio, Trikafopte ¿En dónde? En el viejo almacén El Obrero Que queda en 13, esquina 71 Entonces el viernes 5 de agosto a las 22 horas canta Natare y Rimsky son los habitantes de un mundo post-apocalíptico Donde todo cuesta dinero y esfuerzo incluso el aire que respiran. Trica Focte, muchas menciones, mucho reconocimiento acaba nuestro reconocimiento del vodevil. Excelente obra Trica Focte, la recomiendo, tres actores increíbles, una puesta en escena maravillosa. Tenemos también el cumpleaños que va a estar en Teatro Estudio, que queda en 3, 39 y 40 en la esquina de mi casa. puedes creer que tengo ese, ese, ese placer de tener el Teatro Estudio en la esquina de mi casa? Esta hora, el cumpleaños, es a las 22 horas. Exacto, a las 10 de la noche. Se trata de cuatro payasas que están en un pequeño espacio y van preparando algo para el cumpleañero. Bueno... Son cuatro payasas que la verdad encuentran el momento del cumpleaños como una excusa, no se sabe si para festejar, si para pedirles si para reclamarle o para encontrarse. Eh, como decía Gaby, el cumpleaños en Teatro el Estudio, otra obra de humor muy recomendada. Y seguimos con Los Pirañitas, la ah, obra sí, que sí. estuvimos hablando hoy con la dirección de Juan Pablo Tomás, que nos estuvo visitando en nuestro primer programa. Los Pirañitas, este viernes 5 de agosto, en el Escudo 10 entre 60 y 61, también a las 22 horas. Eh, esta obra también tiene el reconocimiento, fue ganadora de la Comedia Municipal en 2015 y bueno hoy, como, como hablábamos con Juan Pablo, él se llevó la mejor dirección en el eh, Juan Pablo Tomás, se trata de la revolución dentro de la revolución es En el campamento del general San Martín están en África Y la noche anterior del regreso de San Martín a Sudamérica En esos últimos preparativos, el general es atormentado con pesadillas Y uno de sus soldados lo despierta al general con un hecho inesperado Ernestito Cucurto el negro conduce su ejército, los piranitas, para hacerle frente a la primera junta y vengarse de su padre. Los piranitas, la revolución dentro de la revolución. escucha qué sinopsis, eh. qué sinopsis. Después tenemos Canción de Cuna, el viernes 5 de agosto, en 10, 54 y 55, que es el teatro de la universidad, a las 21 horas. Eh, esta es la historia basada en unos textos de un autor chileno, de Jorge Díaz Gutiérrez, Eh, muy contemporáneo Y se trata de una mujer Que Rosaura acude al panteón De su marido eh, Donde él está muerto Y su único propósito es enterrarse Allí, viva no Y bueno, y ahí se empieza A, a encontrar con, con distintos personajes Y en particular Con un vagabundo anarquista Que tiene como objetivo matar a Hitler Y a Franco Es una otra obra muy recomendada Canción de cuna para un anarquista Bien, y nos vamos al sábado 6 de agosto en Saverio 20 esquina 71 tenemos Hamlet a las 22 horas. Claro, con la dirección de Omar Sánchez y es un, una, una apuesta ¿Qué decir? Sí, qué decir porque nace de un texto de Shakespeare, ¿no? Y cómo han retomado esta esta propuesta de una manera tan interesante. Es como si fuera un circo abandonado. Hay tres personajes muy extraños. Eh, son algunos... Digo un circo porque aparentan ciertos ciertos payasos, ¿no? Quedados en el tiempo. Y bueno, ellos van a, a representar de manera provocativa esta tragedia de Shakespeare, Hamlet. Eh, en una combinación entre realismo... E irrealismo y también hay ciertas cosas siniestras y de humor. Eh, en el otro lado, en la otra punta de la ciudad, 20 esquinas 71 en Saverio a las 10 de la no noche. Yo te por el nivel que maneja eh, el, el compañero con la sinopsis. Seguimos con la última por hoy de la agenda teatral, Romeo y Julieta. Es un eh, infantil. En el pasaje de la Torrocha, en 50 entre 6 y 7, a el sábado 6 de agosto a las 16 horas. Sí, eh, a las 4 de la tarde, interesante, una obra infantil, eh, es una historia de guapos y pebetas, ¿no? Como la describen ellos, es de el grupo teatral Amadeus, que bueno, ha hecho esta reinterpretación de Romeo y Julieta, una historia de guapos y pebetas, la dirección es de Juan Pablo Parodi, ¿no? Eh, Y es para toda la familia, Teatro Infantil, apostamos al Teatro Infantil. Hoy Juan Pablo Tomás hablaba de, de su otra obra, El Circo No Está, donde es una adaptación del circo criollo representando al, al Juan Moreira, que ha tenido un éxito increíble en estas vacaciones de invierno. Bueno, nosotros también recomendamos eh, otro infantil para este fin de semana, el sábado 6 a las 4 de la tarde en el pasaje Dardo Rocha, Romeo y Julieta. Muy bien, y con esta con esta agenda maravillosa cerramos este la primera edición del Bodebill 2016. Quiero eh, aclarar, perdón, que si querés ganar un par de entradas para ver el, los piranitos. Ah, sí, sí, sí, sí, Estamos, sí, sí, sí, sí, estamos sí. sorteando gracias a la gentileza del grupo de Juan Pablo Tomás, Los Piranitas el lado oscuro de la revolución. Ahí publicamos en la página vodevil escucha teatro el evento comentalo, compartilo y de aquí al viernes Dos a... entradas para sí. las peñitas vamos, eh. vamos a estar informando los ganadores eh, de estas entradas gratis para ver una obra premiada el año pasado como mejor obra por la comedia mejor dirección y que nosotros también la premiamos con con este espacio en el Bodevil Bueno, Juan, muchas gracias. Te quería agradecer por tu, tu, tu trabajo el día de hoy, por el casting de Lo Deville, De toda esta mitad del año. Eh, quería agradecerle a Luciana, que es nuestra operadora el día de hoy. Quería también agradecerle y mandarle un saludo a, a toda mi familia, que me está diciendo por WhatsApp que le mande un saludo, que nos están escuchando. No te dejan entrar. Sino <ríe> que, que, que no, no quiero que sean los ganadores del sorteo, por favor, se los pido. Eh, y bueno, quería cerrar esta, esta primera emisión de Lo de Bill agradeciendo a a Fe Barrado también que estuvo acá con nosotros, este y a Juan Pablo Tomás que fue nuestro invitado y también este mandarle un saludo a Gus Recondo que lo estamos esperando, que, que, que acá tiene tiene tiene su lugar, que se, que se apure porque si no con esto del casting puede ser que encontremos este, también encontremos... un casting de conductores. Claro, claro. Así que bueno, le mandamos un, un saludo también a Juli Brown que está allá en Torquis y nos despedimos hasta el miércoles que viene.